Porque tu historia es mi historia, yo te apoyo, Ranger, con todo mi corazón. ¡Fuerza, Ranger! Es el mensaje de un servidor: Oscar Vega Gutiérrez.